Ahí viene a buscar Maidana, cabecea, le queda el gol a Pavone, t a p ó el arquero, se lo perdió Pavone, entró Acevedo, levantó un cabezazo, arriba, arriba el tiro de Juan Manuel Díaz sobre el travesaño, no quieren saber, no le pregunten a nadie cómo se ha salvado el arco de h a b e l i d a d Porque era penal y no lo cobraron Porque era gol de Pavone y tapó Olave Hasta la punta derecha Un golpe de Zurda Pegándole a la pelota Tavio Recibe Acevedo Acevedo jugó para Caruso No puede, la busca otra vez Acevedo Se la llevó a c e v e d o jugada de gol Acevedo para p a v o n e jugada de gol p a v o n e que tira centro, manotea a Olave Queda para Caruso, devuelve Lolo La toma el chicharano, la para con el pecho De Zurda al arco, pero lejos Saque de meta, d e b el grano Que acaba de salvarse otra vez Olave se tira a morir dentro del área. Tiene que a c t e o centro Caruso, jugada de gol. Lo perdió Caruso, lo perdió Caruso. Era para cantarlo Caruso. Era todo suyo con ese nombre de tenor. Y sin embargo, el remate de Zurda le tiró con la Zurda, le pegó en el pie derecho. Y River se perdió el segundo. Lechota mira el cronómetro, espera un instante más y pita. Marcando el final del primer tiempo. River gana por 1 a 0. El gol fue de Mariano Pavone a los 5 minutos. Pero no alcanza todavía. River necesita otro gol para, aunque más no sea con angustia, quedarse en la primera división. Por ahora, Belgrano es de primera. Están hasta La pelota pasa también por arriba del arco. El picante Pereira solo corrió desde la mitad de la cancha en medio de las inseguridades de River. Patética defensa de River. con Carrizo, se la tiró por arriba Carrizo pero la pelota también pasó por arriba del arco no quiero ni pensar lo que era para el estadio monumental si entraba esa pelota d e Pereira ahora sí que no quieren saber no le pregunten a nadie no miren la jugada y seis minutos 1 a 0, gana River, pero está un gol abajo todavía para permanecer en la división A. Entregan en la pelota sobre el círculo central para Arano. Pierde la pelota frente a la marcación de Vázquez. Se viene Vázquez. Vázquez para el picante. El picante va otra vez con Vázquez. La tira al medio. Corre Vázquez. Cierra entreverado. Le queda el gol a Belgrano. ¡Gol! Pereira pero no p a r r e Guillermo p a r r e la calzó de aire, la mandó frente al impávido Carrizo para decretar el empate en el arco de la Figueroa al Corta, dramático momento en la historia de River, le quedan 27 minutos por jugar, está dos goles abajo, aunque el partido diga uno a uno, claro e m u j ó n en el área penal contra Caruso, revive River 22 minutos, penal c a r Una s o u de las pelotas más absurdamente perdidas por Belgrano en un costado, en un rechazo que no debía ser, le dejan la pelota a Arano, el centro, la entrada de Caruso, lo empujan claramente a Caruso y el árbitro Pechota, da penal, penal que va a rematar Mariano Pavone. Pavone con el penal para river pavone con el penal para river 23 minutos 30 mariano pavone va a colocar la pelota p e c h o s a viene con olave cuando pide para retornar t u r u s instante dramático en el monumental debe pegarle mariano pavone en este penal que le cometieron a caruso fue tabio el del empujón era gol de caruso si tabio no hace lo que hizo no no no no era tan clara pero bueno、no. va a pegarle mariano pavone pavone castigará violentamente la pelota no se va a permitir el tiro suave le va a pegar como con rabia mariano pavone está en la media luna un poquito más adentro toma carrera pavone ahí va a ir el penal para river va pavone lo ataja loco Qué huevo me dije, wey, me voy con el tren. n c o r r a g a a d u i t o y c o r e l c o r r e o r e l o r r e a vez! z c o r r a v c o a v r a v e c o r r e a vez! z c o r a v e o r r e a e e la v o r r a v o r r e la e z c o r a v e la v e la v o r r e a v e o r r e la v v o e la a la v e a v o r r e r r o Y r i v e r sigue!、Oh. faltan 15 minutos y medio y en este instante river está jugando el año próximo en la B cosa de no creer el campeonato próximo tiro libre q u i é n lo va a hacer b o r d a garay b o r d a garay la mela 44 8 44 9 44 10 y river está quedándose en el fútbol del ascenso víctor hugo si ¿Sí? disculpa me hay problemas detrás del arco de olave f í j a t e la policía la platea baja empiezan la locura están tirando cosas hacia el terreno、Pero、es increíble lo, las caras de los hinchas todos llorando ¿eh? todos empiezan a arrojar lo que sea hacia la cancha creo que el árbitro va a terminar el partido porque van 45 minutos que se cumplen en este momento hace uno que se paró el partido y se paró por la gente de River por lo cual me parece que esto empieza a ser cosa juzgada River se va A la vez River. Está prácticamente decretado porque creo que falta nada más que el árbitro p e z z o t t a levante los brazos. ¿Cómo se hace para jugar el descuento que queda? Belgrano ¡Oh! ganó. Del Grano salta. Los jugadores esperaron como el fallo de un combate de box. La palabra final del de árbitro del partido y empezaron a saltar y se van porque les caen cosas a él. Los que deberían caerles laureles por una victoria que estremece, por una victoria en la que nadie creía. Y quien les habla es el primero en decirles que asiste al hecho más curioso de su vida profesional, porque las diferencias futbolísticas, esas que hay realmente entre River y Belgrano, no se pudieron expresar. Ha descendido River, un título. Que nadie en ninguna redacción de diario de la Argentina hubiese pensado que alguna vez sería capaz de escribir. River descendió. Dos palabras que lo dicen todo. Diario El Mundo de España, en sección Deportes, River consuma el descenso más trágico. Está titulando con una foto de Mariano Pavone, la misma foto está en la portada del diario El País de España, El hundimiento de River. Y el otro diario deportivo, en este caso el diario Az, que tiene su versión internet, por supuesto, que ya está titulando River Consuma, El desastre y baja. Bueno, una tremenda noticia en los deportivos que repercute obviamente en los o c i a l que tiene que ver con el descenso del club atlético River p l a una... y Tienes adentro.